Lección 7. Ejercicio 16. ¿Me dejas un bolígrafo? ¿Me prestas tu coche? ¿Me prestas 10 euros? ¿Me cuentas la historia? ¿Me dices la verdad? ¿Me preparas un café? ¿Me dejas un buen libro? ¿Me das una aspirina? ¿Me muestras las fotos? ¿Le dices la verdad? ¿Le cuentas la historia? ¿Le compras un regalo? ¿Le llevas un periódico? ¿Le entregas la carta? ¿Le dejas la moto? ¿Le preparas un té? ¿Le muestras los libros? ¿Le prestas 100 euros?